Luchando en nuestro r i t m o musical, habéis votado y ya tenemos resultados. m e l e n d i consigue la medalla de bronce con el 31% para Quisiera Yo Saber. Mejor le ha ido a la cabra mecánica junto a María Jiménez. Esa alianza les ha hecho ganar la medalla de plata, 32% de los votos para la canción. La lista de la compra. Y el oro. Con el 37% David y José, ¡estopa! ¡La raja de tu falda!、Y、era una tarde tonta y caliente. d e s a j e tú que mal s o l a f r e n t e Era el verano del 97. Y yo me moría por verte. Mi única idea era caumelarte. よ a 見 r と、よく見る u よく見ると、よく t ると、よく見ると、よく s ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、e く見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よ e 見ると、a く o ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見る a よく見ると、よく見ると、よく見る e s く見る a よく見 e と、よく見 a と、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見 c と、よく見ると、よく見ると、よ c 見る qué vicio, qué vicio. No sé qué me dio por la え a l もう一回目に見えたら、もう一回目に見えたら、もう一回目に見え e ら、もう a p a に見えたら、もう一回目に見えたら、もう一回目に見えたら、もう一回目に見えたら、もう一回目に見 ポン・メリディアン。 パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティ もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言 a と、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう topa arrasando con esta canción que estaba en su primer álbum e s e s u p e r debut que se convirtió en el más vendido en nuestro país gracias fieras por rugir conmigo Jorge Sánchez, hasta mañana los 40 <risa> ¡Ya está aquí, Guillén Caballé! ¡Hola, Jorge Sánchez! ¡Pacha, ¿cómo estamos? Bien. Oye, que. <risa> ya, ya normal. Vale. ¿Qué le preguntas hoy a los seres humanos del otro lado de los 40 Classic? ¿Qué superstición tienes? ¿Ah? Claro, y si dices que no tienes ninguna, es que mientes. ¡Alguna、o? cosita! ¡Alguna、hay? cosa、ah, tienes siempre! Una escalera que evita, empieza siempre s con、uh, el pie uh, izquierdo, uh, y esas cosas, un gato negro que. ¡Uy, uy, un gato negro! ¡No me pases la sal! <risa> ¡Ostras, es verdad! Claro. Hay muchas, hay cositas. Revísate y cuéntalo, va. ¡Ah! I'm so sick, i w i s h I'd s t a y ocho, Las s i en t e e Canadá. Son las ocho y pico, las siete y pico en Canarias. Estos son los 40 clásicos. ¡Hola, Jorge! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal la tarde? Pues e s t u p e n d a b e n e t e Me alegro mucho. Hoy ya sabéis que es un martes insustancial. De aquellos que dices tú, bueno, pues. ¡Bueno, ya está! Y aparte, he hecho la siguiente pregunta: ¿Tienes algún tipo de superstición? Y si dices si no tienes ninguna, es que estás mintiendo. ¡Eh, ¿Es mentiros! ¡Que o lo sabemos! ¡Eh!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 Va a ser algo, va a ser algo, va a ser algo, va a ser algo. La gente tiene mucha manía. A ver, sí, ya s a b e son s supersticiones y gente ahí. Por ejemplo, Juan Ararat dice: Yo lo quiero todo par, incluso tengo dos hijas, menos mal. Es que no es coña, no es coña, me acaba de escribir. Y luego por aquí hay mucha gente que ha escrito a través del Instagram de los 40 c l a s i c a Ahora os leo: Los l á s dice Evita Flower: Dice, siempre me pongo primero el calcetín y el zapato del pie derecho. como para u n a prisas o a sea, b e s es que acabas de morros en, en el vídeo yo no quiero que me des tu amor ni una seria relación no quiero robarte el corazón yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti y ahora presta mi atención tan solo なぜか。 よろしくお願いします。 Can't imagine all the pain I feel Give anything クラシック。 Tenemos supersticiones, a ver, c o n o c i d a s en la sala, el grato negro, las escaleras y tal, pero hay gente muy variada y muy variopinta en esto de las supersticiones. A ver, si no, que se lo diga a los toreros y a los futbolistas. Madre mía, si entran casi rezando el rosario dentro de un campo. O vamos, a los toreros que se bendicen más o entran dentro del coso. Vete tú a saber. A ver, voy leyendo. Almonande dice: En una estantería no puedo ver, en un libro descolocado tengo que empujarlo para colocarlo en línea. Eso ya es bordeando el toque. No. Supersticiones, la verdad me va a estallar la cabeza hoy. Dice esta. Dice. Mariposa, dice. Mercurio retrógrado. Yo eso no puedo conmigo. Los clásicos. Siempre estoy classic, fatal. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 c l á s i c o Eso me lo vais a tener que explicar lentito. Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la mutua. a c o n t e n t o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 Los 40 Classic. No. Sin pauso. Sin pausa. En los 40 Classic.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 Vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, c r r u p t i o speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Peace Front Avenue!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 もう目の重い。<your> ¿Cómo estáis? Son las 9 y 3 minutos, 8 y 3 en Canarias. Preparaos porque este sábado cambian la hora. Lo digo por si nos no habían advertido. A ver, buenas noches a todo el mundo. 9 y 3, 8 y 3 en Canarias. En Canarias están todavía con tarés por ahí. No veas tú cómo está cayendo la de agua. Hoy he estado viendo unas imágenes de la Universidad de la Facultad de la Laguna de Periodismo y estaban ahí. í de... Bueno, en fin, me espero que todo pase dentro de poquito y que no haya ningún tipo de desperfecto ni de víctima, por supuesto. Buenas noches, estos son los 40 Classic. Yo soy Guillem Caballé. El tema de la noche la pregunta es: ¿Qué supersticiones tienes? La gente lo hace mucho, ¿sabes? Y, dice, y si no confiesan que tienen una,、eh, mienten. o a ver, ó s c a r Salvador hace algo que hacemos casi prácticamente todos: santiguarme cuando veo un coche fúnebre. Pues sí. Uh, Mi chilito dice: Tanto como superstición, no, pero, pero tengo que brindar siempre si no pienso que me da mala suerte. Es verdad, ¿no os pasa cuando cogéis menos con el agua? Claro, mira, otra superstición.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 るう。Sale el sol.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 phone cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowd. Supersticiones. La gente tiene muchas, variadas y algunas son muy locas. Por ejemplo, tengo una de Rosa que dice: Tengo que comerlo todo en número par. Pues Rosa, me encantaría verte comer guisantes o una paella, por ejemplo. ¿Tienes que comerte dos o cuentas los granos? Los c u オーナーですから、 どう Muchísimas gracias a las noticias de ciencia. Lo digo en ciencia.、Um, dice: Esto es un titular del país. Una coincidencia muy improbable, pero no imposible. Dos meteoritos impactan en apenas dos semanas en dos dormitorios. Una en Alemania y el otro en Houston, en Estados Unidos. A ver, ¿qué pasa? Si toca en la cocina, no es coincidencia. Es la vida según el doctor Alban, que es doctor en música o vete tú a saber qué. Hoy os he pedido que me contéis vuestras supersticiones o manías, ¿vale? Por ejemplo, la de María Lundice: si veo una pinza de tender en el suelo, la tengo que coger. No la puedo abandonar a su suerte. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches.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 c l á s i c Sevilla. Sevilla. noventa punto cuatro ocho. y 40classic。 De ponerte números uno y de acompañarte todo el rato, solo te pido que si alguien te pregunta, que digas la verdad: que escuchas los 40 Classic y estás orgulloso de ello. 240 clase. Saxo no lo tocaba a Lisa Simpson, sino a Alexandra Stan. Y esto era el Mr. Saxo Beat. Estos son los 40 Classic. Toda la noche es nuestra, llena de números uno. Ven, que te pongo unos cuantos más. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Juanito quiere presentar, o、oh, por más parte, copresentar. Co a ver,、Pero、aquí t i e n e a la radio. o e s e equipo qué quiere? El el, el g r a n Prix, yo, tu cara me suena, tú qué. Dejarte de ver. Morning Box, todos los días desde las seis de la mañana, las cinco en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Los 40 Classic. <risa> Sevilla, Sevilla. 94.8. Las 10, las 9 en Canarias. El Beat i de Michael Jackson, que es una obra maestra, un clásico imperecedero de la historia del rey del pop. Bienvenidos a los 40 Classics, son las 1 i y c minutos, 9 y 4 Si estáis en Canarias, yo soy g u i l l é n Caballé, estoy en directo en el estudio Joaquín Luqui, en mitad de la Gran Vía para todo el planeta Tierra. Y hoy es preguntado a través del Instagram de los40classics.oficial que si no nos seguís deberíais hacerlo. ¿Cuáles son vuestras supersticiones? Contádmelo y lo leo. Me quedan ahora. So much a man can tell me, so much he can say、hey, You remain my power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction, t h a t I c a n t d e n y Now won't you tell me is t h a t healthy baby But did you know that when it's night, my eyes become l a lot And the light that you shine can't be seen ソロ、tus números、uno、Con Guillem Caballé,En los cuarenta c l s i c He preguntado a través del Instagram de los 40 Classic qué manías tenéis, qué supersticiones ejercéis. Nieveitas dice: Como bruja que soy, nunca dejo mi bolso en el suelo porque se va el dinero. Ya verás tú, estas cosas se contagian, el aviso. Y dice: Y aviso a alguien si lo veo hacer. ¿Ves? Esto de las supersticiones se contagia en 0,1. a look at my life and realize there's nothing left cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone but I ain't never crossed a man that didn't deserve it me be treated like a punk you know that's unheard of you better watch how you're talking and where you're walking or you and your homies might be l i n e d in chalk I really hate the trip but I gotta lope as they c r o p e I see myself in the pistol smoke fool I'm the kind of c G to let a home Like、on my knees in the night, saying prayers in the street. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shake, so I gotta be damn with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping b a n k e r And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that thing, nothing but a heartbeat. The way I'm living life, do or die. What can I say?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 Los 40 c l a s s i c te damos la mejor mezcla de números uno.、Oh. Balada.、Rock. La mejor mezcla. mejor LOS 40 CLASSIC SOLO TUS n u m ダーブ s ティ o ダーブ De The Killers, que grandemazo, uno de mis favoritos. Ahora, noticias、uh, deportivas. Francia apunta que el Real Madrid examinó la rodilla equivocada de Mbappé. Y g r i e z m a n n se p i d e del Atlético de Madrid a final de temporada. Estas son las noticias deportivas. En cuanto a c r i q u e t no ha ganado a nadie que yo sepa. Just Ya que estamos volando, noticias de ciencia. ¡Ciencia! Dice última hora: la NASA revela sus planes para crear la primera colonia humana en la Luna. Ojalá sea la de Bustamante. 40 Los、ouais. 40 Classic. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go.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 じゃあおかしい。 Superstición tienes? A ver, cuéntame. Yo soy un poco supersticiosa con los números. Tengo mis números de la suerte, me encanta、Ajá. el 9.、Ah. Y me paso la vida sumando ¿Ah, sí? las horas, las matrículas, los teléfonos, madre, todo lo que me encuentro. Madre de la b o n h e r m o s o Hasta mañana a las 8. Suma. Los 40 Classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic. Las 11, las 10 en Canarias. Una. Con Mónica Ordoñez. a l Este m a a n i e silbido ultra relajante que es perfecto para desconectar del día. Hay más números 1 sin pausa para ti después de Guillem Caballé. Y ahora, chicas, todas conmigo, vamos a soltarnos la melena y también el estrés de todo el martes. Estamos locos de amor por todos estos números 1. Llega Billonce. s